sigue más sonores cártel desde bogotá la internacional arriba los pobres del mundo que vienen los esclavos sin pan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 es un colectivo que lo canta, eh, que son muchos músicos. Alejandro Galvis. El mi país. Tabaricozo. Qué triste esa la pobreza.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 Thank you. un solo traidor puede mas que mil valientes enciente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega beber de la fuente clara del honor tu no pediste la de Muzika Me Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika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 sudo era marcar el camino que va a correr en mi país que te tibie... viene Estás escuchando Desde la Otra Oreja Desde la Otra Oreja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 Les voy a hablar de mi tren. Tornar peatestre hacia adelante, anunciando el trabajo que viene de abajo y abajo a devolver. Es el tren de la luz. razón de una vía y de todas las vidas acá en el sur es el tren de vapor que camina a cara bó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 se që da la clara la entrañable transparëncia de tu querida presencia oh para quando toda santa clara se despierta para ver A ti seguimos e confidel te decimos